Bueno, cortineamos un poco más de lo habitual porque me estaba tomando un mate. ¿Qué va a hacer? Es así, viste, la vida es así, hay que. los gustos, hay que dárselos en vida. Bueno, último bloque en Solonegocios, arroba solonegociosweb, www.solonegociosweb.com.ar Nuestra operadora tiene Twitter. ¿Cómo? ¿Cómo? <risas> Nuestra operadora quise decir, ¿eh? ¿Por ser productora también? Ah, la no productora se llama, es arroba. Mira, ah, era productora y ahora es operadora, yo, mira, mira vos, la no productora, parece que su, que su rendimiento como productora no era el esperado, entonces, arroba la no productora, bueno, pero ahora en los controles está muy bien, así que por ahí encontró su destino, ¿quién? quién? Ah, es operadora, totalmente, bueno, eh, es, es, es así, así que, la no, arroba la no productora, ahí le escriben a nuestra... A nuestra, a nuestra, a nuestra operadora del día de la fecha que está reemplazando al Tolo Tolosa que está de mudanza. Bueno, amigos, vamos a cerrar con una nota con la gente de, de Kayak, que es, eh, que es un es un es un sitio de recomendaciones turísticas. Hay varios en el mercado, kayak es uno de ellos. Vamos a, a charlar con Gabriel Weitz, que es eh, flamante country manager de Kayak para Argentina. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Sebastián. Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, hace poquito a poquito, ¿no? Como en el puesto. Exactamente, sí. Empecé el mes pasado. Bueno, mira, vos. Bueno, resuminos vos qué es Kayak. Kayak es un comparador que te permite ver toda la información para tu viaje. Bien. Estás buscando, por ejemplo, para volar y puedes ver todas las aerolíneas las agencias de viajes y, y decidir cuál es la más conveniente para vos. Bien, bien, perfecto. Te decía que es un modelo que... Se está dando bastante, ¿no? Esta cosa de encontrar la mejor oferta, no solamente en el sector turístico, sino también en otros sectores, pero bueno, hay, hay mucho de, de cuestiones que tienen que ver con, con vuelos eh, eh, y, y destinos. Estaba viendo que ustedes van a presentar un, un, un estudio que tiene que, que, que ver con tendencias de lo que llaman el turista digital argentino. Sé que lo van a presentar eh, en, hoy mismo es? en la presentación, ¿no? No, la semana próxima. Ah, la, ¿no? semana, ¿La semana próxima, ¿verdad? Me, confundí de, me confundí de miércoles. ¿Me querés adelantar? Obviamente que no, no, de, no demasiado porque es un estudio que todavía no, no presentaron, pero ¿me querés dar algún tip de, de qué ven ustedes de Kayak, cómo es el comportamiento nuestro en, en cuestiones de elegir destinos y demás en, en Internet? Dale, por supuesto. Kayak es una empresa que basaba mucho en datos, o sea, tengo mucha información de lo que la gente busca, de dónde decide viajar. Y lo que vemos puntualmente es que el, el, el argentino, a comparación del resto de América Latina, por ejemplo, le gusta hacer viajes más largos, de, de dos a cuatro semanas, versus quizás en otros países de América Latina, son más de viajes más cortos, de tres, cuatro días. Y otra cosa también que analizamos mucho es el ranking de destinos más populares, que eso es justamente lo que vamos a estar presentando la semana que viene. Y ahí tenemos, por ejemplo, lugares como Madrid, Barcelona, Miami, en el top tres, de los destinos que más buscan los argentinos a la hora de, de viajar. Mirá vos, mirá vos, qué interesante. Eh, así que viajamos más largo, hay que ver si nos va a dar el, si no va a dar el cuero, ¿no? En algún momento, si no, va, <risa> si no va a alcanzar. Pero bueno, la intención por lo menos tiene que ver con, eh, tiene que ver con, eh, eh, con viajar más largo de lo que, de lo que corresponde. ¿Es así? Exactamente, y ahí es de donde Kayak tenemos a veces herramientas que que le proponemos a los usuarios no solo a la hora de, de digamos de cuando dicen ok, cómo voy el viaje sino también a dónde hago el viaje. En una de las herramientas que a mí personalmente más me gusta de Kayak por ejemplo se me llama Explore sí. que es vos entrar y decís, ok, tengo nueve mil pesos y tengo una semana en noviembre que te definí que me voy a tomar de vacaciones. ¿A dónde me alcanza para viajar? Entonces, en vez de probar destino por destino, lugar por lugar, ciudad que se te ocurra, simplemente se te despliega en el mapa, con obviamente tu ciudad, y si te despliega en el mapa, cuáles son los lugares a donde podés conseguir unas ofertas por ese valor, digamos, o por un monte inferior a ese valor, en los días que vos propongas, o en el mes que vos propongas. Y, y es muy interesante, porque justamente cada vez más, hace, quizás cuando hace muchos años la idea de vacaciones era algo de una vez por año, y hoy en día lo que estamos viendo es que la gente también intenta hacerse más vacaciones durante el año o más viajes. Bien. Bueno, contame un poco de la compañía. ¿Es una compañía eh, de qué origen eh, y hace cuánto está en el país? En Kayak nació en Estados Unidos hace unos 15 años, pero es una empresa hoy en día global, tenemos presencia de 60 países. En Argentina está, en, digamos, se puede utilizar desde hace tres años, pero este es el año donde justamente en Kayak, al ver el crecimiento de, del mercado turístico argentino, al ver que cada vez Hay más aerolíneas, hay cada vez más vuelos, hay más gente, cada vez más gente buscando hoteles. Eh, decidió apostar fuerte y, y armar el equipo local. Eh, nosotros somos una, una empresa que justamente tiene oficinas en distintas partes del mundo y es una empresa muy conectada y totalmente global. Bien, bien, perfecto. Y contame un poco del modelo de negocios. que Me, me, me, interesa, me interesa cómo es el, eh, el modelo, cómo, cómo, cómo gana dinero una compañía que hace comparativa turística en, en, en Internet. Claro. En el modelo de Sebastián es, nosotros no le vendemos nada al usuario, ¿sí? O sea, nosotros lo que permitimos es que el usuario vea todas las opciones que tiene a la hora de viajar. te si gusta una agencia de viajes X o tenés una aerolínea favorita, lo más probable es que esté en kayak y podés ir directamente ahí para de tiempo y, y también dinero para encontrar la mejor promoción. Nosotros le cobramos directamente justamente a, a esas aerolíneas, a esas agencias de viajes, a esas cadenas de teles, etcétera para eh, asegurarnos también entonces de poder mostrarte toda la información con total transparencia, ¿sí? Bien, escúchame, y con respecto, a hago la última, eh, con respecto al, al turismo interno, ¿ustedes ven algún cambio, algún cambio, eh, algún cambio de, de, por lo menos de intención, y vinculado obviamente con cuestiones que tienen que ver con el dólar eh, y, y demás? ¿Hay algún cambio, eh, por lo menos en las búsquedas o en la intención de viajar y algún corrimiento desde el turismo eh, en el exterior al turismo local? Mira, a le busca, lo que vimos del año pasado, es que Buenos Aires y Oriloche eran los dos destinos principales eh, en Argentina. ¿sí? Todavía no tenemos la información para correr la de, la de este año, la de justamente lo que te de los últimos meses. Lo que sí vemos es un crecimiento enorme de, de lo que es el mercado aéreo. Eh, hay cada vez más aerolíneas y tenemos cada vez más opciones para, para volar y para viajar. Y creo que ahí justamente es donde entra mucho en juego y por eso eh, me estrella es un poco salir a compartir las herramientas que tenemos en Cashel para quizás en una época de muchos aeropuertos o muchos destinos solamente tenías una forma de, de volar y hoy en día tenés varias, tenés muchas posibilidades de conexiones. Estamos, Entonces, volando, estamos volando low cost. Por, por ahora la oferta es de una sola compañía de, de Flybondi, pero bueno, ya en breve van a empezar a volar Norwegian y por ahí eh, eh, la compañía... La, la compañía eh, chilena JetSmart bueno hay hay como, como un par de, de como dos o tres compañías que van a empezar a, a volar eh, de forma regular en la en, esta, en este segundo semestre de 2018 así que se van a ampliar pero bueno por ahora con una sola empresa se elige se elige Flybondi como como opción Mira, no es solo con una empresa, por el sentido de que como estamos conectados con todas las aerolíneas del mundo, o sea, somos una, una empresa global. Sí, claro, claro, y estamos obviamente. Tenemos un equipo muy fuerte en Europa, justamente alguna una de las líneas que mencionaste es europea, entonces ya tenés la posibilidad de, de, de buscarla en el sitio web o en la app, claro, por supuesto, que, que se puede hacer tanto como web o bajarse la app. Y entonces... Ya tenés directamente ahí las opciones, la verdad que es low cost, ya los usuarios de Kayak, algo que me comentaron cuando, cuando ingresé a la empresa y pregunté por qué tenía la, la, la póster argentina, me decían, tenemos mucha gente en Argentina ya usándolo y buscando para todo el mundo. Así que en, más allá de una aerolínea argentina puntual, tenemos un montón de aerolíneas low-cost que ya están presentes en el sitio y, y, y que ya se pueden conseguir. Bueno, Aurel, te mando un saludo, muchas gracias. No, gracias a vos, Sebastián. Ahora vamos con Gabriel Waits, que es Country Manager de Kayak para la Argentina.